alternativa libertar viver mellor sem libertar a gente fica só porque tá perdido nesse mundo não so ten que parar Não pensar nem un um segundo que isso vai virar Olha que quanto vale funk pede a paz se incompetente faz guerra Olha que hoje eu cansada cansada de ouvir falar No sofrimento da favela Então por que ninguém quer resolver, resolver. Por que ninguém quer melhorar, melhorar. Eles só querem reprimir, reprimir. Todo mundo Eu digo se você pode, se você quer Se você sabe, tudo é possível Chegue com jeito, saiba o direito Saiba o respeito Eu vou te contar o que faço cada vez que eu Tenho um problema, pense Liberte, egalite, fraternite Liberte, egalite Pra viver melhor Sem Liberte, egalite A gente fica só V de V e T Abra a tua orelha, vou contar para você Abra a tua orelha, vou contar para você ah. L, liberdade V de V e T Abra a tua orelha, vou contar para você Abra a tua orelha, vou contar para você Sim. Por que tanta violência nesse mundo? Ah. Isso tem que parar É tanto, não paro de pensar nem um segundo ah. Ah. isso vai virar ah. Enquanto todo mundo quer paz O incompetente paz guerra Já tô cansada de ouvir falar Do sofrimento da você pode se você quer se você sabe não é possível che com jeito saiba o direito saiba o respeito ajuda só ninguém quer resolvi então porque ninguém quer, quer. melhor eu digo se você sabe se você quer se você pode tudo é possível vou te contar o que faço cada vez que eu tenho um problema penso é. em liber é galê para viver melhor sem liber só Liberdade Liberté, Liberdade Legalité A gente ah, fica ah, só ah, ah, ah, ah. Se liga garoto você que tá tirando onda Fraternidade Fiz a minha zique no nove ah. metro Você que tira onda ah. malandro fica esperto Isso aí Emisora Calimera Pirata Calimera Cuando se aterra Cuando No se, se lloga Cuando se aterra No se escoitará Esta unha radio libre A Calimera Bo día, benvidas aos sapoconchos o matutino da radio Calimera Oxe, queríamos comenzar eh, tenendo un pequeno recordatorio e homenaxe Porque estamos preparando un programa máis lonxe con máis información Pero queríamos recordar que este pasado sábado o Día Mundial das Montañas, as montañas e as rúas e moitos lugares, aldeas e vilas de a toda Galiza se ompliron, se chegaron de, de a xente dicendo que eólicas así non. Eh, queremos agradecer especialmente a xente de, de Omorrazo e de, de Apastoriza e a xente tamén de, de Bueu e eh, de Aturuxo porque os, os, nos recibieron moi, moi ben en Estiveron toda a xornada facendo desde a subida ao Monte Pastoriza onde se queren instalar eh, esta barbaridade de, de molinos de vento hasta despois en unha charla moi interesante en el, la sala turuxo de, de Bueu. E a lo largo de, de toda esta semana queremos preparar un reportaxe para falar ben de, de todo esto, pero, pero non, non queríamos eh, comenzar sen sen recordar, ¿no? Porque cre creemos que que es muy importante eh, pois pues iso, que la xente tome tome as ruas. Este fin de semana tamén aquí a al centro social auto auto xerido do, da casa do peixe eh, tuvieron eh, se se fixeron di, diversas actividades entre elas el sábado eh, un concerto, pero el venres eh ti, ti eh e tuvimos, eh, tuvimos unha xornada onde por toda a tarde e a noite eh, tuvimos a sorte de que os colonidadcen ons, ons invadiesen eh, a xente de, de betanzos e eh, dos delas de eran eh, tanto ara como antiía eh, un pouco de, de que, que oficeron el, el sábado el que se, el, el ben res perdono que se pudo ver a, aquí en el centro social de Do, do Sar, de, de la casa do, do Peixe eh, un pouco como a Escoitarán eh, participan tamén os compas de Los Idus e de, de Radio Olvido eh, en este treballo que, que, que, vi, que vinieron a presentar Elas e despes con, con la actuación musical de la de la pencadelle de las pencadellas que el treballo se dice Non era ouro así que con Elas os deixamos Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Ascender, a ver, sentanfer. Radio Calimera. Alternativa. Hoy en especiales de la Radio Calimera tenemos aquí a las dos últimas ponentes de los eventos que se están haciendo en la CSA2AR. Ara. Hola. <ríe> y a, y a Hola. Hola, ¿qué tal? También tenemos a un clásico de la Radio Calimera, don Emilio de Radio Olvido. ¿Qué pasa? Y aquí a monty Buas, buas. Que ya estaréis cansado de escucharlo durante dos horas esta mañana. <ríe> Así que, nada, contadnos que venís a a mostrar aquí hoy, en la CSEA usar. Un poco resumido, eh, venimos a mostrar el proyecto en el que llevamos trabajando un año y dos meses aproximadamente. Nosotras somos educadoras sociales y decidimos eh, bueno emprender una aventura eh, en la ciudad de, de Betanzos que bueno consistía en dotar de información el territorio a través de las voces de sus gentes. Hicimos 97 entrevistas a gente que trabaja o, o que vive en Betanzos ...tanto hombres como mujeres mayores de 18 años... ...y se trataba un poco de indagar en el pasado, el presente y el futuro del territorio... ...respecto a lo que ellas vivían, ¿no? O cómo lo vivían... ...entonces, bueno, eh, la exposición que traemos hoy son fragmentos de esas entrevistas... ...que, bueno, estuvimos colocando abajo y tal... ...que tienen una línea verde según si es positivo o una línea roja, según si es negativo, pero como Betanzos está un poco mmm, ¿En, la en la mierda, casi todo lo que os vais a encontrar va a ser rojo. Rojo que te cojo. ¿No sí. era negro o negativo? No. Ah, rojo. Verde y rojo, <risa> sí. Y también venís a, a poner una proyección, ¿no?, que hicieron vuestros compañeros de... De Factoria Nini. Sí, hicieron una proyección que bueno acompañaba la exposición, la idea era hacer un viaje por los espacios que están en desuso, en mal estado, aquellos de los que la gente nos hablaba en las entrevistas simplemente porque tenían pues un vínculo emocional con ellos, ¿no? Y bueno, tiene banda sonora original también, de, de, de Fernan Mejuto. Ah, vale. Eh, lo de otro Betanceiro. Sí, otro Betanceiro. Lo de pesquerías viene después. El tema es que a través de esta exposición pues, surgieron bastantes lazos, con gente que, que hacía cosas en Betanzos, que no sabíamos que existían, o al revés, ¿no? y a partir de bueno de un café y alguno más, pues mmm, las invitamos a que nos acompañaran en algunos espacios. Este es uno, por ejemplo, uh -huh. y otro fue la alfonsética, es el cine que hay en Betanzos, que también se usa muy poco. Veo que Emilio afirma, entiendo que lo conoce. Coño, eso más nunca estuve por allí, dentro. bueno, tampoco ubico en un mapa ahí ahora mental. Sí, en el campo, al lado de la iglesia. Eh, Allí donde la tenda esta de muebles y tal, de arriba de la angustia Llamabase aquí lo... Mm, ¿Cómo era? Centro Social Ocupado Vista Alegre ¿No? No, creo que nunca pasé, o sea, pode que sí y non me acuerdo ni, ni, Se quer soar de nada ni... <risa> No, lo siento Vaya. No, normal, normal, porque foi Bueno, aquelo era medio restaurante Medio, medio grup, restaurante no sé, hostal, E quedou abandonado Casa particular tamén O xente vivindo ali Un tempiño mentre estivo ocupado E ese que se chegou a facer Algún concerto, pero ao final quedaba Para os 4 punkis de sempre Estaba donde la curva esta sí. La curva vale, de las angustias sí, sí. ¿no? sí que sé cuál es El edificio El edificio solo <risa> Sí, sí, pero nada No ten nada que ver con euro co que no era Que por qué ese nombre de no era euro Pues eh, el nombre fue una de las primeras cosas Que surgió del proyecto Y bueno, quería hacer un guiño a una leyenda que nosotras conocíamos, que era que los García Naveira, que bueno, es el hilo conductor de, de nuestro proyecto. Que hay prácticamente una... cualquier cosa que diga sobre Betanzos, ¿no? Porque a cualquier sitio es... Y la idea era que, bueno, la leyenda decía que los hermanos García eh, habían enterrado un tesoro en Betanzos, ¿no? Que supuestamente el dedo de la estatua señalaba donde estaba enterrado. Entonces nosotras quisimos hacer un poco la metáfora de rollo en un era oro de... Joder, a lo mejor la leyenda no es un cofre con dinero, que es lo que, bueno, se, se supone que la leyenda quería contar, sino que son los testimonios, las voces, los recuerdos de, de la gente que habita el territorio, que al final es que le da sentido a los espacios, ¿no? Pero hay una segunda parte del nombre. Y es que a medida que íbamos haciendo entrevistas, iba supurando más aquella mierda que existía en el territorio. Entonces dijimos, bueno, pues tiene un doble sentido, ¿no? Aquí cada cual que lo interprete como quiera. Eh... ¿Sacasteis alguna conclusión, digamos, de este proyecto? Yo creo que una cosa... A ver, me voy a lanzar a la piscina. <risa> <risa> Yo lánzate, creo lánzate. que una cosa que, que aprendimos, o sea, bueno, que quizá no que aprendimos, sino que vimos que era cierta, ¿no? Una confirmación, mejor dicho, es que si no existe una una red entre personas, entre asociaciones o, o diferentes grupos... Eh, Da igual lo que hagas individualmente, o sea, hay veces que se necesita una masa o un tejido social para que se puedan hacer cosas en un territorio o por lo menos que perduren en el tiempo, no que yo creo que es algo que vimos, que en vetanzos había mucha gente, joven sobre todo, haciendo cosas pero como cada persona en su isla, no faltaba pues eh, crear social, un puente o... ¿no? entre esas islas para que, o sea, pero bueno, eso uh -huh. es una confirmación. ¿Puedo poner algún ejemplo de que se te viene a la cabeza? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que el ejemplo, o sea, vuelvo a rescatar a Pesquedellas, o sea, son eh, unas tipiñas que andan haciendo folclore para ahí adelante, según millo de hace un año y pico, y ahora digo, pues son bastante valientes porque se desvincularon totalmente de lo que es el, el grupo folclórico por excelencia municipal que hay allí, que quieren investigar a su bola, sin que nadie les diga hasta aquí, chavala, no investigues más o ni se te ocurra meterte tú en las danzas dos mariñeiros, porque es de mariñeiros como O y un largo etcétera entonces bueno, pues sí yo creo que eso es un ejemplo, no que las conocimos a ellas y que ahora vemos pues un poco cómo funcionan, no sé otras agrupaciones y demás, al final nosotras nunca tuvimos un vínculo Sabes, con nadie, estuvimos bastante a nuestra bola y a partir de aquí, pues sí, ellas son un ejemplo, otro ejemplo son Ca es Carmen Ceijas que bueno, es una pintora que estuvo mucho tiempo en Barcelona y que ahora volvió a Betanzos y tal. Su novio que bueno, Kim también, que se dedica a la cestería, o sea, es que hay Yo creo que se puede convertir en algo muy guay, petanzos. ¿eh? Eh, ¿Crees que podéis convertirlo en trending topic a nivel puede ser? europeo? Hashtag #betan, sí. <risa> <risa> eh, a ti, Adarol? Sendo da coruña ¿cómo hay que decides ir a Betantos a hacer un proyecto como este? Pues es la, la pregunta que me hacen en todas partes, cada <risa> vez contesto una cosa diferente. A ver, realmente yo estuve muchos años en la banda municipal, eh, tuve novietes por allí, después eh, tuve amigos... <risa> Dejé aquellos novietes, volví porque bueno conocí a Antía y a Antía estudió conmigo la carrera y bueno, ahora Betanceyre y tal, Antón que es uno de los miembros de Factoría es mi pareja y a día de hoy bueno vivo allí, en el casco histórico que está pelado de gente <ríe> porque no hay un albo por allí eh, Un montón de bajos de Se y Se Vende, que bueno, también hace un poco de, de referencia a la exposición a eso y me atreví un poco también porque a ver En parte como valiente, ¿no? Vas ahí y dices, guau, voy a meter aquí el dedo en la llaga, pero en realidad aquí la valiente es mi compañera porque es la que es del territorio y es a la que realmente la pueden señalar más, ¿no? Eh, cuestionar cómo se relaciona la gente en Betanzos o cuestionar algunas cosas que están como súper arraigadas, ejemplo, el ocio, ¿no? De Betanzos o la economía de Betanzos que gira todo en torno a la hostelería o... La gastronomía, la dichosa tortilla Que bueno, está moi rica, pero hai más cosas, digo yo o sea, Tambén está Caneiros Tambén está en Caneiros también, Que tamén se come la tortilla en Caneiros é, bueno. teño que decir o teu favor Que pese a ser da Coruña Para min tienes unha especie de mítica de Betanzos Si sí, sí. de... Podría haber nacido allí Podría eso... Podría toda sí. la adaptación ahí al medio. Sí, estoy mimetizada. Me quejo mucho, eh, me representa mucho esto. Sí. Ahora está señalando un cartel de supermerda de de Shy que nos dejó aquí que pone odio este pueblo. Sí. Originalmente ese cartel estaba destinado, creo que a eh, el sitio de este del pulpo famoso, Carballiño. Pues sí, sí que me representa un poco porque es como que cuando tomas distancia o no eres de allí o tal, supongo que ves más. Después me tocan colbuña y digo, me cago en eso. Yeah, para el resto de gente que, que va a venir hoy a ver la exposición y la proyección y tal, que es un poco la idea que queréis que se lleven para casa. O, no sé, ¿qué es? A ver, yo ¿Qué es creo aquí? que un poco lo mismo que nosotros intentamos conseguir con la exposición. Al final a nosotras lo que nos interesa bueno es que a pesar de que es algo o sea este proyecto está está hecho sobre Betanzos, Mucha gente que vino a la exposición en El Matadero, pues leía testimonios, no era de Betanzos y decía, joder, es que esto, esta problemática también la tengo yo en, en mi sitio de origen, ¿sabes? Sí. Es decir, Betanzos al final representa a mogollón de pueblos, ciudades gallegas que, que bueno, cal al estar cerca de ciudades más grandes como Betanzos, que puede estar cerca de Coruña, está ahí como un poco... ...que no sabe quién es sí. y le faltan un mogollón de cosas... ...ya sea a nivel servicios, a nivel políticas públicas, a nivel cultural... no sí, ...es un... como si tienes cine en Coruña para qué quieres un hombre tan... ...la gentrificación también sí. es un ejemplo de sí. Betanzos sí, clarísimo... ...y un poco lo que decíais, ¿no? Tanto, en primer lugar eh, una falta de continuidad... ...de la juventud allí que no sí. se queda, que hay mm. proyectos que nacen y mueren... ...tenemos aquí a Emilio mismamente como, como ejemplo... Y una clara dependencia del turismo y de la temporada alta de verano. Es que hay gente de las personas más jóvenes que entrevistamos de, de entre 20 y 25 años tenían frases lapidarias de eh, para crecer o para avanzar tienes que salir de Betanzos mm. y es como, joder, que está muy bien que quieras salir pero es un derecho que tú te quieras desenvolver en tu sitio o sea, que sea una lección no que sea a veces casi una obligación de tenerte que ir, mm. ya tenemos que salir para para estudiar, o sea, mm. en Betanzos no hay universidad, no hay, hay cuatro ciclos O sea, al final ya tienes que salir Pero coño, cuando acabas de estudiar Si quieres volver y arriesgarte Pues que puedas hacerlo No que seas, eh, pues no sé La loca o el loco de sí. Te quieres quedar en Betanzos sí. Claro, porque no sé si pasarán en Betanzos, no Pero muchas veces también hay una parte Que es la que más acomodada está Que tampoco le interesa cuando Seguramente llegabais vosotras y Porque esto es una, una forma de plantear un cambio no Es decir, el que ya está acomodado y lo tiene todo hecho Es decir, digo, de la gente más El sí. mayor normalmente hasta se opone, ¿no? Porque como ya llegan aquí las, en este caso, las radicales, es decir, ¿no? No sé si sí, a esa... a... Sí, ya llega la de Coruña también. Sí sí, ¿no? es que ya... <ríe> sí. sí, sí, eso claro que pasa. O sea, yo creo que también estuvo guay la Vespo por eso, porque al final vinieron, eran testimonios anónimos, pudieron leerlo y aunque fuera de manera interna y no reconociéndolo en voz alta, dijeron, me veo aquí, ¿sabes? Sí. Sí. O sea, yo creo que lo que pasa es que hay mucha gente que no se atreve a decir, yo también pero es, o sea, no porque no exista sino porque es difícil, el orden de las cosas está tan tan tan arraigado y es como que te sientes menos vetanceira ¿no? es sí. rollo No, me tengo que defender de la gente de fuera que viene aquí a criticar que se me está cayendo el casco histórico. Que se me está cayendo, pero, ¿sabes? Como defender lo indefendible. Sí, sí el, las ruinas, qué bonito, de todas las ruinas nace algo nuevo. No, neno, de todas las ruinas te cae una piedra en la cabeza, ¿sabes? Y es eso, o sea, lo bueno es que pues sigue habiendo gente que sí que, que se arriesga y que sigue abriendo un poquito la veda. O sea, ahora acaba de abrir una tienda que se llama Huecolar que es de productos ecológicos, que es una chica joven que acaba de abrir una tienda en una de las calles, bueno, cuestas principales del casco histórico. Sí. Hm. Pues tío, que, que se llene de gente que quiere hacer cosas. Muchas gracias también por, por estar aquí hoy. Desde dezembro nacese a dosar en Non Era Ouro. Gracias. <risa> y ya Adiós. para terminar, una votación a mano alzada. Tortilla de Betanzo, sí o no. Nunca sí. Odio la tortilla De vetazos De mi pueblo La odio Digo sí A la tortilla Yo digo no Por la salmoneosis o sea, <risa> Yo digo no A cualquier tortilla Los huevos hay que cocinarlos Ay uff Ahí me has perdido todo, sí, Toda sí. la credibilidad No me gusta ah, la tortilla nah, Es me siento muy mal Y vomito Ab Y me cago Abortemos <risa> Abortemos encuesta <risa> Bueno pues esto ha sido todo Desde Radio Calimera Con Emilio de Radio Olvido Aquí Don Monti Los sapoconchos Y Juan de Los idus Nos vemos en próximos episodios de Especiales de la Radio Calimera. Adiós! Esta é unha radioLi! A calimera. Cali Con esta sintonía comenzaban todas as noites los programas de Solos en la Madrugada. A película que mañán en el ciclo do cine da Radio Calimera podeis disfrutar e da que hoxe vamos a falar un pouco e tamén que sirva de homenaxe a Antía el seu traballo en fronte deste de clube de cine. Solos En la madrugada. Es la una en punto de la madrugada. Transmite Unión Radio Española. yo jaras y este María Elena vamos a hablar un poco de de solo ser la madrugada que vamos a hablar también de disso de, de, de recordar que, que todos los martes eh tenéis al menos durante este o mes de de dezembro, eh, pues un ciclo dedicado a, a la radio, a la libertad, eh, a a a historia, ¿no? De, de lo que han significado a as ondas en, en todo el mundo e tamén aquí en Galicia en Estado Español e eh, bueno, y como decíamos, ¿no? que tamén sirva de, de homenaxe a Antía e a toda isa xente como Emilio que, que tamén están aí en, en el club de cine pero, pero sobre todo a isa traballo ¿no? de, de tanta xente en este caso en el cine pero tamén en otros postos de, del CSO dos do Arts no? De, de ese silencioso Pero, pero tan, tan necesario e, e que é totalmente voluntario E, e moi pasional E, e iso se, se, se ve a la, a la hora de, de, de facer las cosas Porque están feitas con moito cariño Con moito agarimo E con moita moita profesionalidade tamén e, Iso sirva tamén para recordar que, que todo cada 15 días os lunes E temo esta asamblea do, da Casa do Peixe Onde podeis venir e proponer e saber como é o funcionamiento e participar O importante da participación e de que tomemos os postos, as rúas E que fazamos que isto se seja, seja nosso no? e, e tamén e, recordar e, que que esta semana o, o miércoles eh, también eh, tornarán las clases de, de, de calceta eh, ven un poco falando de bueno y cómo no eh, recordar ¿no? Que, que a próxima a próximo sábado próximo sábado este eh, tendremos a hortera festa calimera aquí eh, desde las 12 de, de mañana Y hasta ya las 11 de la noche, acabando con un magnífico, hortera eh, e irreverente karaoke al que quedáis todas con convidadas. Bien, eh, iremos a lo largo da, da de la semana hablando de esta fiesta. Eh, falando de, de Solos en la madrugada, este film que, que mañana... Eh, martes a partir de las 10 podéis disfrutar aquí en, en la casa do Opeise en Curros Enriquez 28 eh, pues es un film de José Luis Garci eh, da la curiosidad eh, que es el primer film que allá por el 1985 eh, se puso a, en la recién inaugurada eh, televisión galega, eh, queremos un poco recordar eh, como porque una de las, de las actrices protagonistas Eh, facía en galego la presentación de, de aquesta de esta película ¿no? pero queremos recordar un poco cómo fue ese día de, del año 85 del verán de, de los 85 eh, un poco con este pequeño corte donde se, se escoitan las las primeras intervenciones de la, de la televisión eh, galega Señoras e señores, moi boas tardes. A Televisión de Galicia ten a ledicia de presentarlles a primeira programación da súa historia nesta vésperado 25 de xullo Día de Galicia. Señoras e señores, dentro de un momento ofrecemosles a curtometraxe galega Mamá Asunción, dirixida por Xano Piñeiro. O ballet galego de Rei de Viana foi a primeira actuación musical da televisión de Galicia. Brasil, país musical de seu, preséntanos agora a unha das súas millores intérpretes. Maia de Gracia costa pena. Señoras e señores, na nosa programación de noite ofreceremos de seguido a película española Solos en la madrugada. A súa protagonista, Fiorella Faltoiano, fará a presentación dirixida especialmente aos espectadores da televisión de Galicia. A todos os galegos, boas noites e felicidades por a súa nova televisión. E rematamos xa o avance informativo cas noticias do tempo. Mañá está previsto que aumente a nubosidade en Galicia e Asturias. La pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux Comme des milliers de larmes qui me rappellent Que je suis seul en attendant Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre Que lui seul comptait pour moi Et près de ma fenêtre je reste à l'attendre Qu'étant le bruit de ses pas En pluie, on dit-lui de revenir un jour Et qu'entre nous renasse un grand amour Le passé ne sera plus qu'un triste souvenir Mais si après la pluie se montre le soleil Et qu'il m'a réchauffé son cœur Bien, j'étais fidèle Et il viendra si j'y pleure Pour moi l'amour sans lui ne compte pas J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle Frappant doucement sur mes carons Comme des milliers de larmes qui me rappellent Que j'étais seul en la To give her everything. Flowers. Falando de solos en la madrugada escoitábamos después de ese presentación do de, de primer film en la televisión galega escoltábamos una de las canciones de a, de a banda sonora de, de que está que está solos en la madrugada de josé Luis Garci con un gran josé sakquistán y la verdad que con un reparto muy... moi Eh, ben ben Feto no tanto con José Saquistán como con Fiorella Fantollano como en Cohen Mar María Casanova, Claudio Rodríguez ja Germán Cobos en un guión de José María González Sinde eh, y una banda sonora la verdad que muy muy interesante que solo Ela ya eh, faría eh, gusto de, de poder hacer un programa así que recomendamos eh, encarecidamente a todas que podáis que no dejéis de, de mañana de, de venir a, a Cine de, de Osar con estas Solos en la en la Madrugada. Y ahora queremos escoitar un, un monólogo con el que José Sacristán despide este Solos en la Madrugada que, que fala de también de esta canción que estamos escoitando que es eh, Tell Laura I Love Her de Roy Peterson, de Roy Peterson y después del monólogo escoitaremos otra de las canciones que aparece en la banda sonora que es el Banana Boansón y con él queremos que bailéis todas y todes hay que empezar a tratar de ser libres yo también quiero ser libre no tener que mentirme tanto sé que tengo que hacer algo a lo mejor escuchar escuchar más a la gente ...o hacer un programa de radio para adultos... ...para hablar de las cosas de hoy porque... ...porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. Ese viejo disco que vais a escuchar... ...es el último de una música que no oiremos más. Yo os prometo que Ray Peterson... ...Raymundo Pérez si hubiese nacido en el imperio... ...no volverá a decirle a Laura que la quiere. ¿Por qué es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas? <risa> y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político. Ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es... ...darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo, yo creo que sí, pues vamos. No debe preocuparnos y cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la, la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. ¡De la luz, come me day yes. yes. <laughs> like come and me you Stuck by nine till the morning come. Oh, come, Mr. Dalyman, Dalyman. He come, Mr. Dalyman, Dalyman. Olive, six, handsome, hand handsome, handsome. Six hands in hand ten bang there comes the sun oh. there is oh. said rainbow comes another there is a rainbow comes another is Calimera Rompendo a Incomunicación Un outro xeito de informar Pois pues iso, continuamos os sapoconchos E os recordamos que, como xa hemos dicho este martes solo en la madrugada a partir de las 10 de la noche aquí en el centro social autogestionado de la Casa Opeice en Curros Enriquez 28. Hoy, mientras escoltamos este María Elena de fondo, vamos a el pasado la pasada semana eh, tuvimos un encuentro con el director de cine Chema García, que estuvo en, en los cines Numax eh, presentando a sua película Espíritu Sagrado. E tuvimos la, la sorte E agradecemos moito De poder facer una, una charla una entrevista con el e, e tamén con Con Con, con la, la xente de, Del film E para que podáis escoitar E para que tamén e, Invitarvos a, a que Descobráis aquí en os Cine Xnumas Este espíritu Sagrado de, de Chema García es que no tienes que preocuparte de que te lo roben. Lo malo es que es subnormal. Mamá, escúchame. Mamá en La Habana. ¿Ves a la nena? ¿Estás viendo La Habana? Y ya son 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo a toda su familia a todos sus seres queridos. Lo único que me ha dicho ha sido... Cuidado con los ojos. ¿Tú ves bien? Me viene el león. Un león muy grande y tiene hambre. José Manuel. Ven conmigo. Encontraron una vara vale donde la teníamos escondida y se la llevaron. Esta es la nave que se lo llevó Os doy la bienvenida a la 37ª reunión de la Asociación Ufológica OVNI Levante. ¿Van a venir a por mí? Sí. Nos encontramos con Chema García, hemos venido a, hasta los cines Numax, que, que él estrena Estiluto Sagrado, en, aquí en, en Compostela, que, que bueno, realmente también la, la película, lo que es estrenada, lleva, lleva pocas semanas, ¿no? Sí, estamos en la segunda semana en cines y, y muy contento la verdad. Esta, bueno, esta es una peli independiente con una, una distribución pequeña para lo que viene a ser una peli independiente, o sea, poquitas pantallas, pero hay algunas que, que han estado aguantando ya dos semanas, cosa que está muy bien. Llevas bastante tiempo, es decir, llevas bastante tiempo haciendo cine de diferentes duraciones, tú las producciones que, que has realizado. Pero en todas ellas, es decir, eh, yo estaba leyendo por ahí que más de 200 premios. O sea, que, que la cosa, por lo menos en ese sentido, ha ido bien, ¿no? Sí, sobre todo la culpa de ti el primer corto, que ¿no? es 200 y pico. Wow. <risa> Entre todos los otros, ah, sumando otros bien. Pero sí, bueno, tuvo ahí... Eh, hemos tenido la suerte que los cortos han sido reconocidos en festivales y, y bueno, pues nada, pues todo mi, mi agradecimiento a esos jurados, a esos jurados que nos han dado nos han dado esos premios. ¿Has participado alguna vez aquí en el festival de, de cortos que hacen en, en Compostela, no? Sí, Cicuito, sí, es uno de mis festivales favoritos. Está. Ya, bueno, conozco a los que lo organizan y, y siempre tiene una programación que está muy bien. Y, y bueno, sí he estado participando, he ganado algún premio, o sea, he sido sí, siempre la experiencia ha venido de cortos circuitos también porque además tienen una selección buenísima que, de, de cortometrajes que me encantaba ver. Y ahora en la semana que viene, si yo no me equivoco, está estáis además los, los dos porque queremos decir que aunque ella ha dicho que viene de está aquí de casi espectadora, ¿eh? sí. pero está con con nosotros también Leonor Díaz, que es la la encargada tanto de la parte de, de vestuario, ¿no? Como la parte de... Un poco de dirección artística, ¿no? Sí. Eh, y estáis los dos, eh, Vais a dar un curso en, en el Festival sí. de Pontevedra, ¿no? Sí, un taller conjunto sí. que va a hablar un poco sobre... Eh, bueno, lo que lo que hay delante de la cámara, ¿no? Que en el, el tema es que nosotros le damos la misma importancia a los lugares, los objetos y a las personas. Eh, entonces, eh, pues vamos a hablar un poco de todo eso a la vez. Lo ¿no? que va a ser un, una cosa que, que englobe tanto la dirección artística, las decisiones de vestuario, como las decisiones de casting y, y cómo, cómo tratar con actores, eh, en nuestro caso, son actores no profesionales. Pero todo eso, como si fuera una cosa, o sea, todo lo que está delante de la cámara es lo mismo. El ente, ¿no? Me lo habéis <risa> el, llamado. Sí, pero, no, todos son entes de... que están delante de la cámara. Lo mismo da una cortina que un niño, ¿no? O sea, es, no, lo que hacemos no es bajar el niño a la altura de las cortinas, sino subir la cortina a la altura del niño, ¿no? Sí, está, bien, está, bien, está muy bien, no es de ahí. José Manuel, lleva cuidado que el león. Qué buena pinta la ensaladilla. Sí, me sale buena hice unos cursos de, eh, de gastronomía en el ayuntamiento hice auxiliar de repostería hice operaciones básicas de cocina 1 y 2 hablabas tú ahora del, del tema casting no es decir porque en todas tus tus proyecciones en todas las producciones que has hecho eh, exceptuando una que aparece en esta película que esta mañana lo hemos descubierto no que sí que es una actriz profesional pero trabajas con Bueno, con gente que no, no son profesionales sí sí me gusta ese pues eso como que las personas aporten lo que ellas tienen de verdad y de realidad a los personajes que son de ficción entonces pues una persona habla de una forma utiliza unas expresiones eh, unas palabras tiene una forma de hablar una velocidad entonces eh, unos tics lingüísticos eh, tics físicos también y todo eso en lugar de de salir de una investigación que hace un actor ¿no? para ver cómo puede hablar este personaje. Quizá utiliza estas expresiones. A lo mejor tiene una cojera. Vamos a ensayar esta cojera. A lo mejor tiene un tic en el ojo. Vamos a ensayarlo. En lugar de, de que esos de que todos esos, esos recursos salgan de, un, de esa investigación que hace el actor, Eh, me gusta mucho que ya estén en la persona que lo que va a interpretar y se añaden al personaje directamente de una forma como más natural porque ya existen previamente en la persona que está interpretando todo. Entonces, bueno, por eso eh, me gusta mucho contar con Antonio No Profesionales. ¿es consciente también de que puede ser que después de esto algunos de ellos y ellas puedan irse sí. acabando? ¿no? De hecho, técnicamente, ya son actores profesionales, claro. porque han estado en una película, han, han hecho un trabajo, han hecho un oficio, han cobrado por ellos, ya ya eres, ya eres un profesional, supongo, ¿no? Y, y bueno, en caso de uno, el protagonista ha protagonizado una película, ¿no? Que es... Entonces supongo que ya una vez han pasado por aquí, ya se les puede llamar eh, actores profesionales, claro que sí. Y, sí. y, y, y nada, si ellos quieren seguir Eh, haciendo esto pues claro, pues por supuesto, al que los contrate les va a ir, le va a ir muy bien porque son buenísimos, la verdad. Viendo no, no vamos a mentir, nosotros no hemos visto hemos visto alguno de tu, de tus otras producciones que has hecho con otro con otros tipos, otras duraciones de, de tiempo, pero solo hemos visto el tráiler de, de Espíritu Sagrado, uh -huh. pero en ese tráiler hay una frase última que es un poco ahí de, de eso, ¿no? De esas colas que a veces se eh, Se, se te marcan ¿no? que, que, que es lo que dice la, la proto, bueno la protagonista niña la, la niña uh -huh. pro, protagonista y ¿no? que dice lo, lo bueno de un speak de tener un, de tener un hijo su normal es que no te lo van a robar pero lo malos es que es su normal ¿no? me ha llamado mucho la atención porque se habla mucho ¿no? de, de políticamente correcto de, de simplemente esto es una cosa que en un momento a mí me ha parecido muy muy auténtico no no muy real porque al fin y al cabo también Eh, creo que no hay que olvidar que, que, que tú, en este caso, eres una persona muy arraigada a de dónde vienes, que en este caso es de Elche, es un, un barrio muy, muy concreto, ¿no? Sí. Eso marca también tu, tu producción. Sí, claro, claro. Eh, eh, claro. Toda la película, eso prácticamente sucede en el, en el minuto 1 de la película y el resto de la película es un poco eh, eh, de explicación un poco del contexto por el que una niña eh, dice eso y qué sucede, ¿no? Para que, que eso... eso eso haya tenido lugar. Entonces, eh, el resto de la película te crea un poco el contexto de, ah, vale, aquí están sucediendo una serie de cosas que probablemente han provocado eso. esa Es, es, es una niña que está leyendo una relación frente a su clase, que la película empieza así, y, y eso forma bueno, parte de esa redacción y bueno, con el resto de la película pues tú ya entiendes un poco qué está sucediendo. Pero bueno, al final es un tipo de humor, que es un, es un humor un poco incómodo, un poco negro que está como pues eso efectivamente muy vinculado pues a una determinada zona de españa muy vincula incluso al país no sí. es una cosa como muy española y que ha estado como muy presente en nuestra cultura pues desde que desde goya ¿no? desde el laadillo sí, sí. eh, una un, de eh, cosas como Eh, literarias y, y artísticas en general que, que creo que for parte un poco del adn eh, español no ese tipo ese tipo de, de humor que a mí me parece muy interesante si perdemos lo que somos lo perdemos casi todo no es decir no claro, muchas veces sí, queremos sí. impostar ¿no? a, exacto incluso exacto. como persona ya ni como autores sino como personas y <ríe> sí ¿no? sí está bien eh, eh, pues eso, intentar no imitar y no absorber cosas que vienen de, de fuera y mirar un poco la cultura de cada uno, y la cultura de cada uno puede ser la de tu país, o la de, o la, de tu, la de tu barrio, eh, o la de tu familia, o la de tu... ¿sabes? Que, o sea, mirar en esos en esos círculos, que pueden ser lo pequeños que uno quiera, para encontrar ahí las cosas que, que te definen y que te interesan. Y, y eso, aunque suene paradójico, esa mirada como a lo local, luego convierte la película en algo bastante universal, aunque mm -hmm. es paradójico, ¿no? Porque precisamente es lo que hace que sea pues interesante, porque se hace cierta frescura de lugares que nos han rodado antes, personajes que nos han rodado antes, modos lingüísticos que no se han usado antes, todo eso aporta frescura al cine y eso, pues, en determinados círculos pues es, es, estamos muy ansiosos de ver esas cosas que no se han rodado antes, ¿no? A mí me gusta ver cosas que no por las que no le ha pasado una cámara por encima antes. Entonces, por lo que comentas, también por lo que te hemos escuchado esta mañana, no te ves dirigiendo a Hollywood, por ejemplo. <risa> bueno, no, no, eh, no, o sea, me parecería muy extraña eh, la, la, una petición por parte de alguien de allí para que yo fuera a sí. elegir algo, que, que básicamente es funciona, ¿no? Eh, evidentemente cualquier intento mío por hacerlo sería frituoso, ¿no? Y, y, y no, o sea, me parece, lo que realmente me parece ciencia ficción, más que mis películas, es una, una llamada de allí, porque es que yo hago un tipo de cine muy particular, que no, que, que se mueve por dos códigos, que tiene otros objetivos y, y bueno, estoy muy cómodo, ¿eh? haciendo esto. Sí, sí, las sí. películas y donde estoy. O sea, no ninguna necesidad. Sí, porque yo te he le, te he por ahí, ¿no? Es decir que por eso, ¿no? Porque se, se, en muchos sitios, ¿no? Se reproduce, ¿eh? y yo también, es y nosotros también hubiéramos caído si no hubiéramos leído decir él, el, el decir que es tu primer largo y te decir, ¿no? Y tú, tú insistes mucho que sí. es tu séptima producción, <risa> mi séptima película. <risa> tu séptima sí, película, ¿no? Es sí, decir, sí. Eh, en ese sentido en, en, en ese recorrido es decir por ejemplo eh, yo ahora cuando venía para aquí le comentaba bueno pues voy a hacerle una entrevista a Chema garcía te me decía bueno y la peli de, de, de, de qué va un poco ¿no? de, de, uh -huh. y, y me ha costado no sabía un poco como porque yo por lo que he visto así sí que claro porque si te siente afición hay mucho y yo creo que tiene es más allá de ciencia ficción, uh -huh. tu, tu cine, no sé cómo explicarlo. Sí, más allá o menos allá, o, allá, no sé, sí. o que te pasas o que no llegas a la ciencia ficción. Cosa, las dos cosas me parecen bien. Y, y siempre me ha parecido pues eso eh, muy interesante estar un poco esquivando los géneros y las y lo etiquetable en cuanto a pues, si es una comedia o un drama y, y ofrecer una película que sea como una, una especie de vaivén sentimental, que es divertida, pero complicada de calificar como comedia y bueno son pues eso te ofrece como una serie de sensaciones nuevas donde se combina pues el hecho de que te estés eh, riendo de algo y un segundo después eh, haya una cosa que de la que no te estás riendo en absoluto y durante una segundo se combinan esas dos sensaciones ¿no? que parecen muy opuestas y es precisamente ahí esa Esa especie de lugar combinado entre dos sensaciones opuestas, donde me gusta explorar cosas eh, que no son ni, ni dramas ni comedias sino una, una cosa que está justo en medio. Eh, vamos a ver que por ahí, ¿no? Es como ir explorando ese terreno porque seguro que pueden aparecer cosas eh, novedosas y frescas. ¿no? Al final es todo el rato como buscando lo fresco, lo que no se ha rodado antes o lo que se ha rodado poco, tanto en lugares como en personas como en sensaciones. Esa explicación llevada incluso a la banda sonora, por decirlo así, te hace que si yo no he leído mal por ahí, pues metas a, a, bueno, a Dolores o Riordan y metas ah, a Los Sobraos, ¿no? Bueno, que es lo mismo, claro, es una <risa> versión, <risa> en la película suena una versión de la canción Zombie de Cranberries, pero que la hace el grupo español Los Sobraos, eh, que forma parte de su disco Rumba Mola, de los años 90, donde hacían versiones eh, Tecnorumba. De, de canciones de moda en ese momento entonces es una canción que en determinado círculo sobre todo en el extranjero fuera de españa les cuesta mucho asimilar que exista esa versión realmente les cuesta muchísimo y les sorprende muchísimo su, su existencia y eso es algo que a mí me divierte hasta extremo claro. vamos <risas> Fire back to you By now You said I'm so hungry I lost but I got it too I don't believe it Anybody Feel so weird too Apache now Backbeat Awareness on the beat Of the fire Many harder sounds I'm sure You better love it like chicken And we beat it Chows I don't believe it Anybody Feel so weird too Apache now Una parte creo importante, ¿no? Viendo sobre todo el, el, los, lo, lo que ha realizado hasta aquí, es el tema de, de la imagen, de vestuario, de sí. en eso. Y en eso <risa> eh, ya, lleváis, ya no, no soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy un, un tándem, ¿no? Que lleváis trabajando mu, mucho tiempo, es sí. como ¿cómo se construye todas esas imágenes que luego que, no sé, que nos metamos de algún modo en ese mundo tan tan particular tuyo, de él, de, de, de los dos? Pues la suerte que tiene la película es que llevamos trabajando cuatro años, no un mes de preproducción. Entonces él, bueno, pues nosotros somos pareja, vivimos juntos y compartimos gente que vemos por la calle, eh, personajes, situaciones, eh, no sé, cosas que nos gustan a los dos. Entonces, pues eh, es muy fácil construir con Chema... Un ambiente ra raro, no eh, extraño, que nos gusta a los dos, es muy difícil encontrar el sitio exacto, las localizaciones, pero una vez que los encontramos es muy fácil trabajarlo. No nos gustan los sitios, pues, Airbnb, todo lo falso, esto, un poco de Ikea, todos estos sitios, sino que nos gustan los sitios eh, del pueblo, eh, que están muy vividos, los bares donde transita mucha gente, donde están de toda la vida. Y luego los personajes, esas ropas, esa gente que no, no está vestida de Zara. Sí. Entonces, a mí me gusta que haya siempre un extrañamiento que no, no no sea una ropa que se reconozca o unos objeto que se reconozca Y bueno, es un trabajo mano a mano porque la verdad es que es mucho tiempo hablando, o sea, no es un mes de, de preproducción, sino que son desde que él empieza a escribir el guión ya me está diciendo pues, Eh, me encantaría que hubiera un bar, vamos a buscar un bar, no sé qué, entonces ya nuestros paseos, nuestro, paseo, nuestro... Van, también vivimos en Elche, bien. tenemos mucho tiempo para pasear y para estar hablando porque tampoco hay mucho que hacer en Elche fuera de esto. De, de hablando hablabas esta esta, esta mañana de, de misterio, es decir, eh, hablabas, yo cuando he entrado que llevaba un poco tarde, lo voy a confesar, es decir, estabas hablando de la Virgen de Fátima y ahí me queda un poco de ya, ¿Ah? ya me he equivocado, o sea, no, pero no. Claro, y luego pensaba, bueno, si sí, tu tu tu eres de una ciudad conocida por, por un misterio, ¿no? Claro, exacto, de, que no sé si eso tiene algo que ver o no, sí, pero a veces sí, la vida sí. es bueno, sí, claro, se, hablaba de concepto este de misterio como una cosa que se ha independizado de, su, de la resolución y tiene como valor en sí mismo. Yo hice un corto que se tituló Misterio y en, sí. en el Che se celebra desde hace siglos el Misteri de Elche, que es una cosa además que me gusta mucho, que es una representación teatral musical que se hace dentro de una iglesia. Entonces eh, las representaciones teatrales dentro de iglesias iglesia se, se prohibieron, pero el Papa del momento extendió una, un documento, una bula que permitía eh, que se representara esto entonces tiene el, es una representación de la muerte de la virgen la virgen es anciana tiene 80 y pico años y eh, decide morir porque considera que es que es anciana entonces, bueno es, una, es un, son temas que parecen como pues esos super tradicionales super religiosos pero es una cosa involuntariamente muy subversiva porque al final habla de una especie de una especie de suicidio de la virgen y hay un hay un tema que es que por pues el tema del tradicional machismo de la iglesia y tal, todos los papeles son interpretados por hombres, incluyendo los papeles femeninos. La virgen la interpreta una persona de sexo masculino y todas las personas de sexo femenino, los personajes son interpretados por personas de sexo masculino entonces eh, se da la circunstancia de que intentando ser pues eso una cosa como machista tal se convierte involuntariamente en una cosa súper subversiva porque estamos claro, hablando era. de una obra claro. tradicional religiosa donde hay travestismo entonces, es una cosa extraordinaria <risa> y por eso o sea, intentando ser como más papista que el papa te conviertes en, en, en una cosa queer de repente ¿no? y bueno a mí me gusta mucho evidentemente si yo le explico a, a, alguien, a, un, a alguien para tratar del misterio esto me suelta una hostia ¿no? Sí. <risa> pero pero me interesa muchísimo precisamente por ese por esos niveles de subversión totalmente involuntaria que tienen no intentados ser como súper tradicionalistas son súper supersivos sin, sin darse cuenta y ¿no? Sí, sí, yo la verdad que solo estuve una vez, pero bueno, o se fue ahí también muy muy peculiar, ¿no? Porque se crea un ambiente ahí dentro, decir, de... Claro, sí, hay un propia... ambiente de, de personas que lo, lo viven como un hecho sí. muy religioso, con devoción, y de personas que lo viven como un hecho cultural, sí, sí, sí. Eh, porque al final es, un, es como asiste a un concierto, porque es una música, la música está súper bien, hay momentos de órgano que son súper emocionantes, las voces están súper bien, en serio un montón, ¿no? Pues eso, y es de gente súper pues, tradicionalista a esta gente que ya eh, ha aprendido a ver el misterio como, como en mi caso con unos ojos como de un espectáculo súper subversivo ¿no? entonces será una comunión de todo el pueblo al final <risa> viendo, viendo eso a todo el mundo le encanta por, por motivos que pueden ser totalmente distintos unos de otros y bueno a nosotros la verdad es que no, no nos gusta mucho eso platillo volante en forma de granada que se abre y dentro hay una persona, un niño, un joven, que canta. ...fue construida como un teatro para el misterio. Yo soy Andrea... ...y somos la asociación de ONI Levante. Es que mi madre me ha dicho que le lleve... ...que se tira un poco de tierra de cementerio sobre la cama... Luego se duerme muy bien, dice que mi abuela lo hacía antes y durmían todo del tirón, creéis No, ah, pues yo sé un poco. ¿Esto ensaladilla rusa? Sí. ¿Y esta ensaladilla? Debo cantar. Mira, a veces sin provocarlo, es decir, una parte importante de todas tus producciones es el tema del montaje, Uh -huh. eh, en esta peli y o sea, el montaje lo lleva Ana Paz, sino sí, si no me equivoco, en, en Espíritus Sagrados, Espíritu Sagrado. sí. eh, y justamente esta que tenemos enfrente que la gente esto no a, pero, la, con el viento, el montaje también es, digo, sí, joder, ver, es un... de ella, digo, a veces está cuesta de que el ¿Cómo es eso? No, porque porque te, te hemos escuchado alguna vez en alguna de las entrevistas que, que, que siempre habías llevado casi siempre has llevado tú el tema del montaje sí, y sí, sí. como Bueno, qué, en es que caso... Había que necesitamos una persona que iba a montar a la película porque el montaje iba a empezar simultáneamente al rodaje. Simultáneamente, bueno, una semana después que hubiera material para empezar, evidentemente yo no podía hacer eso. Sí. Eh, aunque en un primer momento dije, no, me gustaría montarla yo, pero era imposible logísticamente. Y bueno, eh, yo conocí a Ana, la llamé, me, me gustaba mucho cómo, cómo trabajaba, sobre todo me gustaba mucho que pensaba... Como así fue, efectivamente, que era una persona con la que me podía comunicar muy bien, que era maja, que era simpática, que era que al final pues vas pasa el tiempo que una persona mola que no, sea, que no sea flipollas, ¿no? Quiero decir que sea, que sea una persona con la que se pueda tratar. Y, y conocí a mis cortos y le gustaban y entonces ya hablé con ella... Antes de empezar, y ya empezó como a hacer su labor de montaje en el propio guión, ya diciendo, pues quizá estas dos secuencias podemos cambiar el orden, ¿no? Eso es una cosa que me, que me gustó mucho hacer. Y nada, pues eh, ya fue montando simultáneamente la película y eso supuso cosas como, antes de que terminamos el rodaje, ella ya nos lanzó un par de advertencias, un par de secuencias, oye, quizá aquí necesitaría algo más, quizá este plano que me habéis hecho, quizá me vendría bien tenerlo de otra forma. Y pudimos arreglar eso, que eso está muy bien, ¿no? De repente tener ahí la, ya la secuencia de salir montándose y una persona diciendo, me falta esto, me sobra esto, o muy bien chicos, seguid así, ¿no? Entonces, eh, nos dio la... en concretamente dos momentos de la película, los revisamos, digamos, durante el propio rodaje, y eso es algo que ayudó muchísimo a la, a la película, por supuesto. Eso salvó es muchísimo y sobre todo a mí me quitó pues una, una, un trabajo, claro, cuando acabas de rodar estás completamente destruido y la posibilidad de haber empezado en ese en ese momento o el montaje de la película pues me hubiera destruido más todavía. Así que bueno, menos mal que, que la que tenía que la teníamos. It. Hola, soy Esther Armengol, me conoceréis por verme durante años presentando informativos y diferentes programas de sucesos en la televisión local. Ahora dirijo mi nuevo programa en el que voy a hacer reportajes de diversos temas de interés social. Hace unas semanas me invitaron a participar en el rodaje de la película Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra. A veces, como en mi caso, Chema García Ibarra juega que las personas que actúan en la película se interpreten a sí mismas. Ayer tuve mi sesión de rodaje y aunque exigí que me pasasen el guión completo de la película, se negaron. una técnica para conseguir interpretaciones naturales u otra cosa Para averiguarlo voy a intentar infiltrarme en el rodaje de la película. Estamos en la última semana de rodaje de la película El Espíritu Sagrado. Estamos hoy en un centro gnóstico y he venido así vestida porque voy a intentar camuflarme entre la figuración. Hoy van a rodar con una niña y estoy convencida de que Chema está usando el rodaje como excusa para reproducir ese ritual que salió mal en el pasado. Yo quiero documentarlo y sobre todo intentar apartar a la niña, apartarla de toda esta gentuza. Creo que aquí se cuece algo muy gordo. Tengo que salvar a esas personas inocentes, a esa menor. Porque estoy cada vez más convencida de que aquí pasa algo raro. Chema García Ibarra no es la persona que parece. para no robarte mucho más tiempo, pero para que tampoco acabar el siguiente, hemos venido aquí a hablar de pues eso, que, que ya está en la, se puede ver espíritu, espíritu Sagrado, aquí se puede ver en Compostera y se puede ver en, en muchas salas de, de todo el territorio, de todo el Estado no, español Muchas, ¿no? yo bueno, sé, más, sí, vale. más de 10 y menos de 20, vale, sí vale, vale, pues en, en algunas, <risa> en algunas <risa> Pues vale, sí, pues la cosa pasa, ¿no? Que, que luego hay que, hay que distribuir, ¿no? Y la, sí. la distribución es otro otro otro mundo, pero Un poco para la gente que no se escucha, que la mayoría de Compostela o de cerca de Compostela, decir, no sé cómo decirlo. decir desde de, No te diré véndelos o sí, pero <risa> ¿cómo para que, que se acerquen a ver Espíritu Sagrado? Bueno, no sé. Yo les invitaría a ver por ahí un tráiler que hay de 30 segundos. O sea, directamente les digo que no vean el de un minuto y medio, porque para mí um, creo que está guay <risa> saber saber lo mínimo de la película. Es como una cosa... es como La situación ideal del espectador es alguien que sabe muy poco. Y ver ese tráiler de 30 segundos que hay que son como imágenes así un poco misteriosas y tal, creo que te dejan en una posición muy buena para, para ver la película y si todavía no les convence, pues venga, pues pueden ver el, el trailer más largo de un minuto y medio pero si nada, si les pica un poquillo solamente con el trailer de 30 segundos que no lean absolutamente nada que no vean nada, que se pongan así como una, un tapete en los ojos y, y vayan a, a verla <risa> solamente con esa información <risa> Voy una pregunta por, por curiosidad a ti, eh, eh, porque viendo un poco de lo, de lo que ya has hecho en, en una de esas, no sé si es la, de las primeras pro, eh, producciones o trabajos que haces, Eh, aparte aparece una de las personas que aparece se llama Carmina Esteve. Es tu madre <risa> y, y, y yo esa o de verdad que eh, no lo sabía esto es digo que esta mañana cuando ha dicho uy pues digo igual puede ser cuando que cuando en la cena esta que grabáis sobre la canción del del Tulo que parece es que tienes esa eh, ansiedad, es ¿Eh? ¿Eh? sí. sí. brutal, o sea, sí. no es decir, de, ¿Cómo, ¿Cómo se lo tomó ella eso es de decir de, de rodar cómo fue ahí oh, ella encantada. Sí. Ella encantada era como cada vez que le decíamos de hacer algo ella estaba pero encantada sí sí, sí sí de verdad que recomiendo a la gente que nos escucha que lo porque de verdad que tiene una una no sé un, un transmitir de no, de verdad que no no esto no estaba preparado ni yo sabía que era tu madre ni es decir, sí, sí. Pero me parece súper, no maja, sé, sí, sí, sí, sí Chema, la y... hago eh, le puso la canción y la grabó mientras yo la escuchaba y, y los dos nos quedamos así como flipados porque ya ella... le encantaba lo que estaba escuchando. y era la primera vez que lo escuchaba. Sí, Pero sí, claro. Pero en toda... en... ha sido como la musa de Chema en todos los cortos. Qué bien. Sí, sí. Ah... disfrute de lo que tienes ya hecho y de que esto es lo que vas producir y cuando hagas pues, preguntar, ¿qué tienes en mente? tal nada, Dejámoslo ahí, ¿no? que ¿Eh? la gente vaya, a, bueno si quieres comentar lo que sea puedes hacerlo. No, bueno, decir, que, película, que, sí, si tú quieres o cualquiera de los dos queréis añadir algo, pues nosotras encantada de que lo hagáis. Pues, nada, pues muchas gracias por oírnos y encantados y ojalá Veáis mucha gente, espíritu sagrado Y podamos hacer muchísimas más Que lo que queremos <risa> pues Muchas nada. gracias bueno, Gracias a, lo, a los dos y, y como suele decir en teatro, mucha mierda Para lo que venga, <risa> venga. Chao venga. Espíritu Sagrado, una película de Chema García Ibarra, autor de El ataque de los robots de la nebulosa 5 y Protopartículas, entre otros cortometrajes. Ha ganado muchísimos premios en festivales nacionales e internacionales, entre ellos Sundance. Así que Espíritu Sagrado no os la debéis perder. Ciencia ficción que no se suele ver habitualmente. Parece que hay mucho menos de lo que realmente es. I oh, no. hay en el programa de esta noche como en el de mi padre también verán muchos asesinatos y muchas muertes y, y hay hay hay cosas raras y hay ay ay hay, hay... luego la mecanización crece día a día Con ustedes el señor alcalde Queridos con vecinos os recomiendo que sigáis viendo y encuadernando ...las maravillosas historias para no dormir. ¡Aquí está! Esta es la historia de un hombre sencillo, bueno, simple y gris. Se llama Enrique. desperfectos en varios inmuebles de la ciudad tropas británicas se cubrieron al lugar. Suelte ese revólver. ¿Dónde está Carla? Si ella no está, quiero ver a Loma. No sé dónde está ninguna de las dos, pero... De novo agradecemos moito a, a Chema García eh, eh, que estivera disposto a facer aquesta entrevista e despues hemos escoitado un pequeno homenaje a Chicho Ibañez Serrador porque propio Chema nos confesaba que tanto Chicho como garcía que precisamente desde de a película de, de este martes de Solos en la Madrugada pues, influyeron en, eh, han influido moito en el, en el seu cinema no? Eh, Oye eh, bueno que nos está creando un, un programa muy muy cinéfilo eh, eh, antes de, de, de continuar eh, queríamos como hicimos al, al principio eh, te ese, ese recuerdo para toda la gente que este fin de semana, e eh, tomaron as rúas, as montañas, eh, pidiendo que, que eólicas de isa manera, non, que la, la enerxía teñe que, que ser de la xente, estar al servicio de e para el pobo e non para as grandes industrias e eh, para eh, que se acabe esquimazando toda a naturaleza e todo eh, de nostre futuro. Pero eles va este pequeno homenaxe, en forma de reivindicación e de canción. Eólicas, asín, non. El pobro es libre e soberano. Que se escoite e senó, xegamos tomando as rúas e as montañas. Oh, capital, botanos do rural! Oh, capital, botanos do rural! Oh, capital, botanos do rural! Oh, capital, botanos do rural! Oh, Espólio e miseria, é o que nos deixan, espólio e miseria. Es miseria, e oh que nos deixan, espólio e miseria, e oh que nos deixan, espólio e que deixan. Es miseria, e que nos deixan. Moitas grazas. De se mantenha viva e real E a censura se algo que borrar Sentirse ben falando a tua lingua nai O galego vale pra rir ou pra chorar Só po Sigamos ese camino mantemanos en pé. Moi importante, es certo que cada cada quen teñe as seus circunstancias, os seus fantasmas. Pero é importante a estar unidas é saber que non estamos soas. Se de fantasmas falamos, eu podo falar de Deos míos... Puedo... Puedo falar de... De... De unha enfermedade... De, de un bicho que é anorexia que... Que... Que sempre camina... Acerca mío e que fa... Que me... Que me de moito medo a vida e que me de moito medo... E eh, falar con la... Con la miña nai... Porque no, non sei como... Como afrontar, non sei como facerlo... Todos tenemos isos fantasmas pero cando estamos acompanadas, cando sentimos que non estamos soas, de verdad que, que todo é moi, moi tomas xinxelo, non sei si se sinxelo pero, pero moi tomas fácil de, de afrontar, eh, de respetando os espacios e os tempos de, de cada quen Pero, pero que sepaxes que, que aquí a Casa do Peixe a Radio Calimera estamos dispostas a, a compartir os fantasmas, os medos e eh, entre todas hacer eh, que sigan menos meirantes de, de, de lo que parecen De, de verdad Se te sentes como os va a cantar Andy Russell Que soy un extraño Que nos dice en este tema de Lo cantante americano que fue posiblemente Que también sale en la banda sonora de dos solos en la madrugada uno dos primeros cantantes eh, americanos e eh, estadounidenses, perdón eh, en cantar en, en castelán eh, boleros e eh, outras cancións, pois pues, si te sentes un extraño en os sapoconchos en a Radio Caimera en a Casa do Peixe teñes sempre que queredes el posto posto Soy un extraño para ti qué pasa sin decirte nada soy un extraño para ti soy alguien que va de pasar estás muy lejos de saber que puedo realizar tu sueño. Estás muy lejos de notar El fuego que se esconde en mí Es un momento nada más Que pudo transformar la vida de los dos Es un momento nada más Que pudo ser de tanto amor Soy un extraño para ti que pasas sin decirte nada. Soy un extraño para ti que nunca volverás a ver. ti que pasa sin decirte nada soy un extraño para ti que nunca volverás a ver emisora calimera pirata calimera continuamos en nos sappoconchos en este soy un extraño que nos traía andy rasell eh, queríamos también oye eh, bueno recordar hizo que amáis a, a de, de que mañana tenemos una sesión do cine con solos en la madrugada eh, bueno es eh, que también estará una de las convidadas que ahora ha aparecido por aquí que os estudio que es que es rita Rita é a, a, a perra co, compañera de, de Emilio e de, e de Antía Dous dos de, de principais culpables do ciclo do cine eh, Bueno tamén queríamos recordar que desde a xente de Galicia Estudiantes antifascistas eh, hoxe mañan e eh, hasta el xoves De 7 a nove y media estarán en la plaza de Otoral de Compostela eh recollendo unha unha recollida de alimentos contra a miseria a que nos condena o capitalismo, eh colabora na terceira recollida de alimentos. Deben ser produtos non perecedeiros, arroz, pasta, latas, leite, faríña, azúcar, café, aceite, bolachas, legumes cocidas ou legumes cocidas, cacau. Posteriormente distribuiremos os alimentos entre as familias necesitadas da clase traballadora Se explican a xente de, de estudiantesantes antifascistas de Galicia que estarán eh, recordamos. Eh, 13, 14 eh, eh, 15 e 16 de decembro entre as 7ás 9 e media na Plaza doutoral de, de Compostela. E tamén... Eh, os que queráis el próximo miércoles las que queráis En las que seáis mujeres e identidades Desidentes, el próximo 15 de Decembro en la, en la Casa Joana Torres De aquí de, de Compostela eh, Podéis trobar toda la información a internet fa un laboratorio de teatro feminista que lo imparte Rebe Rebeca raso é unha actividad de creación e reflexión colectiva sobre utilizando as técnicas de teatro da oprimida e a través desta metodoloxía se exploran as emoción os sentidos e a capacidade individual e colectiva para a revolución do da resolución do conflictoos desde unha perspectiva feminista moi moi recomendable e como tamén re recomendable... Y recordamos eh, a Festa de este sábado, a Beijing 22, Festa Ortera de Radio Calimera, con una exposición calimérica, eh, programas en vivo, con los Idus a las 3, el Dabada a las 4, la Xente de Radio Olvido a las 5, eh, bueno y después también unos premios Calimera, eh, también a las actuaciones de, de Grupo de Relleno y de TC Costello, E eh, por último un grandioso karaoke de Calimera Ortera que non debes faltar Ben, hoxe vamos a, a despedirnos Se me o permites ese non tamén Voxe quero dedicar a aquesta canción eh, a, a esa persona sen que non sería posible que hoxe en ningún momento estiguera en, a, aquí en esta vida que a miña nai, unha nai a que teño moi, moi, moi tratada, eh, que teño que, que facer moito para, para non, non seguir facendo de mal, pero bueno, nise traballo non, non quero de, de, de deixar de, de asumir a megua responsabilidade, pero non por iso quero deixar de, de recordarla, porque sen se ela nada, nada te, te sentido. Escoltando unha canción que se llama Esa esa tal Liberdade, e quero rendir e homenaxe a ela, de verdade que, que gracias a vos que estáis aí a, a la escoita, porque nada desto te, te sentido sense sense vostedes. Así que moitísimas, moitísimas obrigados, de verdade, gracias por a escoita. Liberte. Ergalité, pra viver melhor Libertei, ergalité, a gente fica só porque que tanta violência nesse mundo? Isso tem que parar É que eu não paro de pensar nem um segundo que isso vai virar Olha que quanto vale porque perde a paz O incompetente faz guerra yeah. Olha que hoje eu tô cansada, é Que ouvi falar do no sofrimento da favela Então porque ninguém quer resolver? resolver. porque ninguém quer melhorar? melhorar. Que eles só querem reprimir. reprimir Todo mundo só fala expulsar. expulsar Eu digo se você pode, se você quer Se você sabe, tudo é possível Chegue com jeito, saiba o direito Saiba o respeito Eu vou eu te vou contar o que faço cada vez que eu Tenho um problema pesco em liberte, calite, fraternite É melhor Sem livre ser. É galite, a gente fica só. Ah, uh. é liberdade v de ver de verter. Abra a tua orelha, vou contar pra você. Abra a tua orelha, vou contar pra você. Ah, uh. é liberdade v de ver de verter. Abra a tua orelha, vou contar para você. Abra a tua orelha, vou contar para você. Sim. Porque tanta violência nesse mundo ah, Isso tem que parar Então não paro de pensar nem um segundo ah, que isso vai virar ah, Enquanto todo mundo quer paz O incompetente faz guerra Já tô cansada de ouvir falar Do sofrimento da Se você pode, se você quer Se você sabe, não é possível Chegue com jeito, saiba o direito Saiba o respeito, seja então, ninguém quer resolver então, porque ninguém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 Oh. Oh. Oh. Oh. Se liga garoto, você que tá tirando onda Fraternidade Fiz a minha zique no movimento oh. Você que tira onda, malandro, fica esperto Isso aí Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Para elas, para as raparigas, para ti recén chegada ao mundo, para as despertas, para as que ollan o mundo querendo ver, para as presas, para as que non son donas do seu corpo, para as non tratadas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 sua cor...